Bueno, y ya tenemos como hemos anunciado en el inicio del programa de hoy A nuestro segundo invitado del, del día eh, Raúl Maiza, concejal de, de Urbanismo del Ayuntamiento de berrezar Y que, bueno, pues se nos viene a hablar de un tema que está candente en estos días eh, Que hace referencia al nuevo PESIS torno a, a la ampliación del establecimiento deportivo de Catrón Y que, bueno, previsiblemente va a suponer que va a haber algún cambio en berrezar eh, Mucho mejor que yo, nos lo va a contar el propio Raúl Maiza, eh, unón, Raúl Maiza, eh, Egunon, Raúl. Egunon. Bueno, ahora mismo, eh, eh, fuera de antena, estábamos hablando de, de ese EPSIS que se aprobó en junio de, de 2013 bueno y que eh, hacía referencia, como acabo de comentar, a la ampliación de, del establecimiento deportivo de Decathlon. Cuéntanos un poco los detalles de este de ese EPSIS. Bueno, pues así es. ¿no? A, a el mes de junio del, del 2013 conocemos desde el ayuntamiento, de que Decathlon tiene la intención de ampliar eh, su, su tienda aquí en Berriazar eh, de 3.600 metros a 4.700, o sea, digamos, mil, mil y pico metros. ¿no? Entonces es cuando gobierno de Navarra eh, pide un PESIS al Decathlon, es un PESIS, para que no conozcas, un plan sectorial de incidencia supramunicipal, Eh, por lo cual, eh, bueno, a la hora de pedir la licencia, las licencias oportunas, pues, bueno, el Gobierno de Navarra debe darle el visto bueno. Eh, el, el Ayuntamiento de Berrezar eh, está interesado en conocer el PESIS del Decathlon eh, porque bueno, sabemos eh, las dificultades que, que, bueno, que la Rotonda del Zórcico origina bueno, pues, eh, este establecimiento en horas puntas con el tema del tráfico. Es así en noviembre cuando conocemos por parte del gobierno de navarra eh, el primer borrador del pesis eh, nosotros lo tratamos en la comisión de urbanismo y medio ambiente del ayuntamiento donde bueno decidimos eh, hacer una alegación ya que el pesis que hace gobierno de navarra no incluye ninguna mejora en la salida eh, en la salida de este establecimiento a la avenida guipúzcoa eh, y, y por lo tanto a la, a la rotonda a la rotonda del Decatlón. Y, bueno hacemos eh, una alegación pues eh, yo creo que bueno pues muy muy estudiada porque yo creo que todos los vecinos y vecinas de berriozar conocemos lo que ocurre pues muchísimas tardes y en y en fechas señaladas lo que ocurre eh, con el tráfico en la salida de la salida de berriozar y lo que nosotros proponemos es eh, tres carriles tres carriles de salida ¿eh? Uno diríamos que podría ser un, un carril salida para, para los vehículos que, que salen del, del, del catlón uh -huh. un segundo un segundo carril que sería un carril bus para facilitar el transporte público ya que muchas veces eh, la línea 16 y la línea 22 se quedan totalmente atascadas en, en esa salida y luego un tercer carril para los eh, vehículos que transitan la, la avenida la avenida guipúzcoa creemos que, que, que es una bueno, que nuestra alegación pues tiene tiene mucho sentido creemos que así mejorará y mejoraría el, el, el transporte o, la, o el movimiento de coches en, en, esa, en ese punto y bueno eh, pues cuál ha sido nuestra, nuestra sorpresa? de conocer de que el gobierno de navarra pues no, no ha aceptado nuestra nuestra delega relación ¿no? es de pensar que la ampliación de, de este establecimiento va, va a incrementar como dices eh, pues un, un, una saturación de, del tráfico que ya a día de hoy ya, ya existe esa, esa saturación que comento y que se podría sí. incrementar no eh, previsiblemente pues fíjate Xavi, que justo la, la contestación que nos da el gobierno de navarra justo nos dice Eh, ellos ponen tres, tres argumentos para no para no aceptar nuestra alegación y uno de ellos es que dice que no va a haber un aumento de un aumento de visitantes un aumento de, de, de vehículos a, al nuevo al, al, al de catlon no a la nueva ampliación esta del de catalló lo cual nosotros eso no vamos no le damos ningún tipo de, de, de validez porque entendemos que si va se va a, a, a haber un incremento de mil y picómetros en, en el de catrón será porque tendrán intención de que venga más gente. ¿no? Eh, nosotros eh, tenemos todos los informes de policía municipal desde la apertura del Decatlón y tenemos eh, a lo largo de, lo, de todos los años un montón de, de incidencias que es el propio Decatlón quien llama a la policía municipal de berrezar para que acuda acuda al, al, al sitio para regular el tráfico porque está totalmente atascado. ¿no? Luego el segundo razonamiento que dice el gobierno de Navarra es que Eh, nosotros pretendemos eh, incorporar tres, tres carriles a la rotonda del Zorcico, ¿no? a la rotonda que viene de la ronda Pamplona. Bueno, pues esto ocurre justo al, al, otro lado, al otro lado de la rotonda, cuando tú vienes de Pamplona para ir a Berriozar, vienes de tres carriles, uno de ellos bus y te incorporas a la rotonda. Lo mismo ocurre en aquella en, que ya se solucionó en la rotonda de Sarriguren, ¿eh? que también era un punto pues negro para el Gobierno de Navarra, donde también se, se incorporan tres carriles a la rotonda, lo cual ellos mismos se están dando una, una justificación que, que en otro sitio les les ha valido y además la han aplicado ellos, ¿no? Y luego la tercera que bueno, que esta la verdad es que nosotros no desconocemos, dicen que tienen un proyecto para para la para esa rotonda, lo cual no la desconocemos lo cual no podemos saber eh, cómo cómo puede influir nuestra propuesta, ¿no? Pero pero bueno, en definitiva yo creo que que, que nosotros vamos a seguir eh, trabajando e intentando negociar con el gobierno de Navarra en este caso para que acepte eh, realmente le, nuestra propuesta porque yo creo que hay que venir a Berriozar y conocer en primera mano de cuál es el, el bueno lo que realmente se vive en esa rotonda como he dicho antes en unos determinados horarios y en determinadas fechas no, no vale desde, desde un sitio o haciendo un informe sin realmente conocer ¿no? conocer lo que realmente está ocurriendo eh, haciendo referencia al, al informe que, que acabas de, de mencionar el otro día en el, en el pleno tratarcéis una, una moción en torno a este tema a este tema y bueno decís que ese informe se basaba en unos datos de, de algún informe realizado por la Generalitat y en, y en uno de, de San Diego, en Estados Unidos, ¿no? Algo así. Sí, sí, así es, porque es que lo lo, lo más extraño de este tema es que se han basado en unos estudios de, de la Generalitat de Cataluña y de, y de la Universidad de San Diego, ¿no? Es lo que estaba comentando antes, ¿no? Que hay que hay que conocer la realidad, hay que mojarse y venir a berrizar y ver realmente lo que ocurre. No me vale con unos estudios de hechos desde no sé dónde, ¿no? No, hay que conocer la, la realidad y, y la verdad es que el otro día, bueno, íbamos al pleno una moción, una moción que, que, que bueno, que trataba el tema el tema del decatlón que afecta al 100% de los vecinos de Berriozar, donde todos los grupos estábamos de acuerdo excepto UPN, ¿eh? UPN eh, bueno, pues eh, se abstuvo en la moción porque entendía de que bueno era un tema político, eh, bueno que no entraba al, al problema, pero bueno, eh, yo creo que era muy clara la moción. Nosotros decíamos que mostora, mostrábamos nuestra disconformidad, no a un nivel político, sino a un a un informe técnico del Gobierno de Navarra. Y, por lo tanto, el Ayuntamiento pedía al Gobierno de Navarra la reconsideración. O sea, aquí política no había absolutamente nada, sino que lo que había es un problema que tiene que solucionar el Ayuntamiento de Rezar, en este caso... ...junto con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona... ...que también eh, tuvimos una reunión hace muy poquito... ...con la que hemos acordado... Eh, ...cuáles van a ser las vías de negociación con el Gobierno de Navarra... ...porque es verdad que Mancomunidad y Gobierno de Navarra... ...oy, perdón, y Ayuntamiento de Rezar... ...coincidimos en la propuesta de los tres carriles... ...y ahora lo que tenemos que hacer es sentarnos a, eh, con Gobierno de Navarra... ...para que ellos entiendan de primera mano cuál es el problema... ...y en este caso... Eh, a través del pesis obliga al Decathlon a que haga a que haga las obras porque o lo hacemos ahora o ya no vamos a poder solucionar este problema o lo hacemos o lo arreglamos ahora o será muy difícil el buscar una solución hasta a esta salida de, de la rotonda del zótico de berrezar uh -huh. al día siguiente el mismo viernes creo que tuvisteis una reunión con la comunidad no sé si nos puedes adelantar algo de bueno pues del encuentro con comunidad que creo que, que comparten con, con el planteamiento que hace el ayuntamiento ¿no? de pues un poco de la re, reordenación de, del tráfico sí porque desde luego que, que este problema afecta bueno afecta a, a los vecinos y vecinas de Berriozar que quieren salir o entrar al, al municipio también creo que, ver, que el Decatlón es consciente también de que tiene un problema porque eh, viene mucha gente de, de los barrios de, de Pamplona o, o de los o de los eh, otros distintos pueblos como de Villaba, de Burlada, de Huarte, de Noain y saben que les cuesta muy poquito venir les cuesta muy poquito comprar pero les, cuis, les cuesta mucho salir y eso puede hacer que varíen a la hora de, de venir a, a, al Decatlón. y luego por supuesto que estaban en comunidad que, que ellos eh, ven en el transporte público la línea 16 y la línea 22 que, que cruzan ver tienen verdaderos problemas eh, bueno pues de perder tiempo eh, sobre todo en esta rotonda no y entonces lo que queremos es facilitar el transporte público eh, bueno y ellos eh, por supuesto que, que vieron que vieron con muy buenos ojos la alegación que hace berzar Porque os tengo que recordar que ellos no hicieron la alegación porque se les pasó el tiempo de, de, de poderlo hacer tuvieron ahí un fallo que nos lo reconocieron pero que nos dieron las gracias de, de haber estado nosotros muy atentos y haber hecho la alegación porque si no pues ahora estaríamos hablando de que de que el decatrón estaría haciendo la ampliación o iba a hacer la ampliación sin, sin tener en cuenta bueno pues las las los problemas de tráfico que tenemos en la rotonda volviendo a, a bueno al debate que, que se dio en el, en el pleno eh, llamaba la atención como en el bloque de, de mociones que muchas veces eh, bueno pues tienen un carácter simbólico en el que en el que los partidos pues debatís ahí desde vuestras líneas eh, políticas pero en, en esta ocasión se debatía una moción que, que directamente estaba relacionada eh, bueno pues con los intereses de, de las vecinas y los vecinos de nuestra Berrizar y llamaba la atención cómo eh, UPN no, no compartía eh, bueno, pues lo que lo que se estaba planteando, incluso el el portavoz del Partido Popular en Berrizar eh, le recriminaba esa esa postura, ¿no? Sí, yo creo que bueno, todos el resto de, de, de concejales eh, bueno, pues no entendíamos la postura en este caso de UPN de bueno, de, de, de decir, vamos a ver, al gobierno de Navarra que simplemente pare un poco y, y piense un poco lo que lo que está diciendo en este PESIS, ¿no? Que venga a Berriozar y conozca la realidad, ¿no? Simplemente estábamos diciendo eso, que que, que bueno, vamos a vamos a volver a, a sentarnos y a volver a hablar. No había ningún tipo de recriminación porque al final son informes técnicos, no son eh, informes políticos. Y la verdad es que nadie ent entendimos, eh, bueno, la postura de UPN. Eh, que al final, bueno, pues se posiciona al lado del gobierno de Navarra y no se posiciona a favor de los vecinos y vecinas de Berriozar, que bueno, que día tras día estamos estamos sufriendo, bueno, pues eh, eh, este caos eh, en, en la rotonda del del Zórzico y en la salida de, del Decatlón, ¿eh? Y bueno, y decir que desde el Ayuntamiento de Berriozar hemos tomado todas las medidas necesarias para intentar eh, bueno, pues aliviar un poco el tráfico, ¿no? Eh, hace poquito eh, bueno eh, dimos eh, doble salida a la a la, a la calle Oyanondo lo cual eh, bueno pues eh, muchos vecinos que conocen conocen perfectamente cuando hay o no hay problemas de tráfico, bueno, pues toman pueden tomar una salida alternativa que antes no la podían tomar y desde que la verdad es de que desdoblamos esta calle, pues bueno, ha mejorado mucho, pero pero no no es suficiente. Encima ahora con la ampliación se supone que van a venir más más vehículos a Berrizar, lo cual eh, insistimos, eh, tenemos que llegar a un acuerdo que el Gobierno de Navarra en su PESIS, eh, marque la la obligatoriedad al Decathlon de hacer la obra. Porque es bueno para Berriozar, para Decatlón y para Mancomunidad. Pues hasta aquí el tiempo que, que tenemos, Raúl Maiza. Nada más que agradecerte que hayas venido a los estudios de Berriozar y Ratia. Eh, bueno, pues a dedicarnos estos momentos y a traernos esa interesante información en torno a ese pesis de de Decatlón. Eh, es que recasco, Raúl. Sué.